...RT Guían Tutanar y Salete, Sintel y Kirratían... ...y tenemos al otro lado de teléfono a José, a Opa José... ...comentabas como tu hermano iba a tener iba a tener juicio el 17 de enero... Entonces, la, ...la razón de la llamada es esa, ¿no?, a ver cómo ha ido el juicio este... ...sí, pues nada, pues que el día 12 de diciembre... ...pues después de llevar ocho años en la cárcel... ...y tener de nada pues una eh, una eh, demanda de esta edición pues nos encontramos de que bueno el día 12, al tener que llegar al haber cumplido en francia pues se encontraba en la situación de que en francia eh, cuando fue condenada a 10 años pues tenía 10 años de condena y prohibición de residencia en el estado en el estado francés y al tener derada pues una orden de, de estadición a españa pues se encontraba ahí pues entre que no podía ni estar en francia ni en españa la solución cuál era pues que le tenían que confinar porque eh, las noticias del dentro de la cárcel eran que el día 11 pues a las 5 de la tarde nos comunica de que le iban a llevar al centro de retención administrativo de Toulouse 2 y allí que iban a esperar a ver qué hacían con él, pero ya estando en la calle. Eso piso pues las 5 de la tarde, luego a las 8 pues nos llaman los abogados como diciendo diciéndonos que estaba detenido en la comisaría de Toulouse Pues, pues nosotros nos, nos llevamos la sorpresa de cómo lo han detenido a uno en la cárcel, ¿no? Y pues así, pues al final, pues, eh, al centro de retención de Toulouse 2 no lo llevaron, pues eh, estuvo en comisaría el día 11, y claro, el día 12, pues a la mañana, dice que le, la secretaria de judicial de la cárcel de Muret, de Toulouse, donde estaba encarcelado pues le dan la libertad dentro de comisaría. La semana siguiente, pues, eh, se hizo un había convocado el juicio de esta edición, pero al no llegar los papeles originales, pues se hizo una pequeña vistilla y el juicio pues se apazó hasta el día 17 de enero, hasta el jueves pasado, en la corte de apel de Toulouse. Eh, se sí. decidió el 17, la semana pasada, que bueno, que es lo que... Como, como bueno, pues el juicio pues esta vez fue más puntual que que la anterior, porque... y bueno, el juicio la hora de la mañana ya le hicieron pues de 9 a 10 o así y ahí en la corte de Apple de Toulouse dura sobre una hora y pues, se realizó una buena defensa por parte de, de los abogados comentando pues los abogados pues lo relataron pues allí pues a los que están pues son jueces fiscales y ¿sí? todos están allí pues todo lo que había sucedido y bueno pues todo el caso este no pues de que en Francia no podía estar, tenía denegada tradición, en el año 99 ya tuvo una expulsión al gobierno a España y y pasó por comisaría y luego pues en el de, del 99 al 2001 eh estuvo encarcelado en Madrid y allí le pusieron en libertad. Entonces se volvió a pirar y todo lo no eso, entonces pues que nada, decían que que bueno, que era un caso esto y que bueno pues, pues que tenían que deliberar y la sentencia la dan pues el próximo día 31 de enero. 1 de enero entonces el 31 de enero puede bueno la, la verdad es que es una historia un poquito no porque no puede estar en francia ahora está encarceado en francia vamos lo, lo encarcelaron en el momento en el que daban la libertad en la misma comisaría vamos que es todo así como un sí sí sí por... que no, and buscando todos le tiene por la calle pues le detienen dentro de comisaría luego de esto y ya lo no sabemos que y entonces el día 31 le dará la sentencia ...y pues en el caso de que... ...bueno, la sentencia esa se la comunicará a los abogados... ...no es necesaria la presencia de él en el juzgado... ...en caso afirmativo de que le acepten la... ...la orden ...pues el mandato de arresto y doctor, ...bueno, que es la estadición... ...eh, pues en caso afirmativo... ...pues se puede ahí tres días... ...pues para presentar un recurso... ...y este, pues ya la decisión de ese recurso... ...eso se tiene que hacer vamos a decir, pues como si fuera en el Estado español, hacia el Tribunal Supremo y a la Corte de Apple se le lavaría las manos y no pasaría eso al Tribunal Supremo y en caso negativo y si el gobierno español no presenta recurso pues volveríamos al, al día 11 de al día 11 de diciembre entre lo terminar que confinar Hola, te y así estamos como la pescarilla que se muerde la cola que no... <risa> Cuando las que no acaba nunca. Me imagino que confinarlo en alguna en alguna región francesa o Sí, eh, actualmente hay una persona confinada en Autún Normalmente lo suelen confinar lejos de la Muga y este que es esa eh, la sola uno de Usurbir, pues me parece que son 650 kilómetros los está ir de Escalaria a Autun. En caso de Normalmente que... suele ser lejos de la Muga. Y en caso de que lo extraditen al Estado español aquí tiene más causas pendientes ya... Sí, tiene una causa del año 94 que casi igual está hasta prescrito y todo, pero esa misma causa es por, en el cuando estuvo del 99 al 2001, que estuvo en Madrid es que le dejaron en libertad y esos hechos son anteriores al 94 y que no son nuevos que ya se conocían en aquellas fechas ¿Qué tal está él? ¿Qué tal está allí Pues Eh, Megi, después de, de estar en el juzgado habíamos aprovechado pues para pedir visita y pues pues por la tarde a última hora de la tarde eh, realizar una visita sobre las 3 y media de la tarde pensando que pues igual me pasa a la primera hora de la mañana por juzgado pues pasaría a media mañana o a última hora de la mañana eh, pues allí estuvimos esperando la visita era la, sobre las 3 y media y pues estuvimos esperando pues desde las 10 y media de la mañana pues hasta las Tres y media de la tarde, pues ahí en un centro comercial de Toulouse porque había hace temperature abajo, o se lo estamos a ver abajo, o sea, el jueves pasaba ahí en Toulouse. Y pues nada, pues eh, tenían visitados amigos, bueno, yo estaba con ellos, pero yo no tenía visita porque la hice la semana anterior. Y claro, estos entran en la cárcel y le comunican de que él que no hay visita porque él no ha regresado del del juzgado todavía. Entonces, que como no había llegado el juzgado, todavía no no habían hecho la conducción del de, de, de juzgado a la cárcel, como no estaba en la cárcel, pues que no había visitado. Por tanto, la última vez que lo habéis hace dos semanas, ¿no? Estaréis... Yo hace dos semanas, pero bueno, eso le comentaron pues, a los amigos. Nosotros estábamos esperando fuera y le dicen pues que no que no había visita porque él no había llegado. Eso fue lo que eh, me dijeron el después pues, que no hay visita y que no se podía pues le comentar, hoy pues esperamos igual una hora, no, no eh, como se ha la hora, no se pueden cambiar los horarios de visita y ya está pero las certeza es que al día siguiente el, eh, la única comunicación directa que tienes con el abogado, con nosotros al estar en preventivo no nos puede no puede realizar llamadas pues entonces al día siguiente él eh, recibió una llamada por parte del abogado preguntando mi hermano, desde otra línea de teléfono, el motivo de nuestra ausencia en la visita. Pues si nos había, habíamos tenido algún accidente, porque él nos había visto en el juzgado. Había que si haber tenido algún accidente o alguna cosa y tal. Claro, nosotros le decimos no, no, es decir, como no estabas, como no te habían llegado, pues nos dijeron que, que no había esto. Y pues nada, nos hemos enterado de que él llevaba de la cárcel desde y media de la mañana. Bueno, pues no sé si que has comentado más, José, si no, bueno, seguiremos el caso de vale, pues y el si final de mes, al 31, a ver... Sí, el día 31, pues a ver qué pasa, bueno, y, y ya estaremos, bueno, ya os informaré sí. de, la, de, de la situación que hay aquí. Vale, va, venga, pues cargasco y ánimo. Vale, venga, subí, venga, ah, a orelarte. Bueno, que... sí.